FM Chalet dialogó con Anabel Marconi, una de las abogadas creyantes en una de las causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la localidad Santa Fecina de Laguna Paiva. Marconi hizo referencia a los antecedentes de la causa y a la sentencia que tuvo lugar en el día de hoy. Sí. El juicio de Laguna Paiva empezó la fase oral, digamos, del, del juicio oral hace dos meses. Uh -huh. Estuvimos con las audiencias testimoniales, pasaron más o menos 50 testigos eh, y víctimas que han sufrido eh, tormento y privación ilegítima de la libertad en los años 80 uh -huh. y que hoy vinieron, bueno, durante todos estos dos meses vinieron a declarar. Después pasamos a la instancia de los alegatos, en donde más o menos nosotros hicimos el pedido de pena, recibimos todos estos testimonios y hoy finalmente eh, se conoció la sentencia. ¿No? Es un paso histórico en la provincia de Santa Fe porque um, hubo muchos delitos contra niños y niñas. 16 claro. fueron los las víctimas de este juicio, eh, niños y niñas que puntualmente en esta causa no son víctimas, pero que se han sufrido eh, a partir del secuestro de sus familiares directos. En Laguna Paiva eh, hay un frigorífico cercano en la localidad de Nelson uh -huh. y ahí hay eh, habían formado en de los compañeros una um, organización sindical que se llamaba La Lucha en ese momento ellos reclamaban por supuesto por mejores condiciones laborales por oportunidades eh, legítimas por mejores salarios y bueno, fueron justamente eh, ocho compañeros los que eh, bueno vieron privados de su libertad después por la policía de Santa Fe justamente por organizarse ...en el frigorífico Nelson, que queda muy cerquita, a 15, 16 kilómetros de la localidad de Laguna Paiva. Eh, un proceso, como vos decís, muy fuerte, muy duro, porque lo que sucedió es que... ...mientras estaban buscando a, al último delegado del PRT, que es Cal Catalino Paez... ...para encontrarlo a él, que previamente se había exiliado internamente por el país... ...y iba de, de localidad en localidad, eh, trabajando con toda su familia... Para encontrarlo a él primero secuestraron a su hermano con toda su familia y a su hermana también con su cuñado y los chicos quedaron solos uh -huh. entonces bueno como te decía es muy complicado eh, por el tema de la gran cantidad de niños que se vieron implicados claro. en este en este caso y escucharlo porque puesto que es súper es conmovedor muy fuerte y es la primera vez que algunos pueden contar los que les pasó en su momento ellos quedaron a la deriva, eh, muchos de ellos terminaron en orfanatos y, y nunca más hablaron del tema. Entonces, a, a partir de la reconstrucción de la historia de la causa, muchos de ellos se enteraron de lo que les había pasado a sus primos, a sus tíos y, y bueno y también a sus compañeros. Reportó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.